Fernanda boriotti nos atiende. Fernanda, Pablo Cucharini te saluda, buen día. ¿Cómo estás Pablo? Buenos días. Bien, bien. Fernanda, bueno, eh, trabajadores de la salud son este, los que le están poniendo el cuerpo eh, a la pandemia. Eh, ¿Cómo es la realidad eh, a nivel nacional, si nos podés contar un panorama? Porque vi que han sacado un comunicado, una editorial, este, contando la situación que están atravesando. Bueno, la situación es similar en todo el país, en algunas jurisdicciones un poco más marcadas que que en otras, pero es una problemática nacional y mundial la falta de equipos de protección personal. Ah. Eh esto lo vemos eh con lo que ha ocurrido en dos países de de Europa, lo que está sucediendo en Estados Unidos y esto mismo sucede acá en en Argentina que tenemos cuellos de botellas con parte de los elementos de, de protección personal Nosotros mm. le hemos hecho este este planteo el ministerio de es? salud de la de la nación y, y le hemos pedido que haya una intervención sobre eh, algunas industrias textiles para que se pueda fabricar todo lo que se, se necesita para la pandemia acá en el país mm. así como se eh, intervino la la fábrica de respiradores en córdoba para garantizar la cantidad de respiradores necesarios en nuestro país, el mismo camino tiene que existir con los otros elementos que son fundamentales, en este caso para proteger a los trabajadores de salud que van a estar atendiendo los los casos de los pacientes que, que lleguen tanto a los centros de salud como a los hospitales. Eh, eh, nosotros, eh, yo planteo particularmente que nosotros no nos vamos a, a inmolar que necesitamos esta esta protección, no solo por nosotros mismos, sino para poder mantener los equipos completos para poder brindar atención a la población. Porque si nos empezamos a contagiar unos a otros entre los trabajadores de salud, va a llegar un momento que va a estar tan diezmado que no va a haber quien atienda. Claro. Eh, además de estos equipos de protección, estoy pensando en el reclamo, por lo menos acá en la provincia de La Pampa, histórico de falta de personal en enfermería sobre todo. Eh, ¿Eso es una realidad también? Exactamente. Es, es una realidad la falta de, de personal, de trabajadores de, de salud, porque ha habido una gran desinversión en lo que es salud pública, por lo menos. No, de, de no reemplazar todos los cargos vacantes, esto de de ajustar el Estado, en parte, es esto. Es decir, uno de los ejemplos eh, paradigmáticos que tuvimos estos cuatro años pasado fue el Hospital Posada. ¿De qué manera despidieron trabajadores, dejaron servicios desmantelados? Eh, y bueno, eso se, se nota cuando eh, tenemos que enfrentar una situación como esta. Entonces, eh, por ejemplo, provincia de... Bueno, en Buenos Aires también el tema del hospital Posadas es un caso conocido. Sí. En la provincia de Santa Fe, todas las jubilaciones o todos los cargos que quedaban vacantes no se reemplazaban por una cuestión de achicar también el, el gasto en, en salud. Eh, en... Córdoba lo mismo, o, o estar lleno de trabajadores precarizados, trabajadores de salud en negro. Esto, frente a una pandemia, sin duda se siente, sin duda impacta. Y ni hablar del nivel salarial. El nivel salarial de los profesionales de la salud es otra cuestión que debería dar un poco de, de pudor y de vergüenza a los gobiernos a tener equipos eh, calificados, equipos de calidad, Eh, como los que hay en Argentina con los que tienen Fernanda, y además de bueno de esta sobreexigencia, mal pago y eh, falta de, de algún eh, recurso para protegerse el trabajador y la trabajadora de salud deben lidiar con esta discriminación que ha aparecido en algunos casos eh, de vecinos y vecinas que Como el trabajador está en contacto con, supuestamente, personas enfermas, eh, no quieren que eh, este, ande circulando eh, como este, una persona más. Eh, ¿Cómo están siguiendo esto? Esa es una actitud totalmente reaccionaria de un sector de, de la población que no sé realmente qué tiene sí. en la cabeza. Sí. Y yo le sugeriría a esa gente que no se acerque si se siente mal a ningún centro de salud o a ningún hospital, que no se acerquen porque son lugares que pueden estar contaminados. Así que si están enfermos, le podría decir que se queden en su casa para no tener contacto con trabajadores de salud. Eh, es de una ridiculez mayúscula, porque esa gente eh, va al supermercado, porque esa gente eh, muchas veces si sí puede romper la cuarentena. Eh, así que... Me voy a limitar a, a, a estos comentarios y no más, porque la verdad eh, da vergüenza tener con ciudadanos de esas características. Eh, bien, Fernanda, y el, el, el Estado Nacional, a, ante estos reclamos que, que, que tienen ustedes, ¿ha dado alguna respuesta? ¿Eh, ¿Se ha comprometido algo el Ministro no, de Salud? No, el, el, el Ministerio de Salud la semana pasada se comprometió, entre otras cosas, a eh, sí. impulsar que la las enfermedades por COVID eran reconocidas como enfermedad profesional para las ERP. No mm -hmm. se hizo. Se comprometió, desde no la semana pasada, sino se ya venía con ese compromiso, con esa idea, a nacionalizar todas las camas de para ponerlas a disposición del Ministerio de Seguridad de Nación, tanto del sector privado como de las obras sociales. No mm -hmm. se hizo, se retrocedió también. También está el el compromiso de hacer lo posible para garantizar los equipos de protección personal. Bueno, esperamos que en eso, eso realmente cumpla y que eh, la posibilidad eh, de que todos los trabajadores de la salud que tengan sintomatología se testen, o sea, se hagan la prueba, el test, en forma inmediata, porque hoy hay algunas eh, trabas mm, del proceso que, Que en leeza en los tiempos y la verdad necesitamos que dentro de lo que son los trabajadores de salud tener las pruebas lo antes posible para tomar medidas de aislamiento de separación de rearmado de, de los equipos y que no sea un eh, un contagio al interior de las instituciones ¿no? de, de poder eh, salvaguardar a, a los mismos equipos así que eso también ha sido otro otro compromiso que esperamos que Que se pueda que se pueda cumplir y la otra cuestión que tampoco se cumple en la mayoría de las jurisdicciones del país es que eh, las representaciones de los trabajadores integren los comités de crisis ah. hoy en día los comités de crisis están integrados por expertos epidemiólogos infectólogos eh, eh. de logística y no por trabajadores y eh que conocen el día a día, los que conocen qué es lo que es, es factible aplicar en cada lugar, cuál es el, el, el problema que tenemos en este o en otro lugar, son los trabajadores. Entonces falta una pata en lo que se llama el diálogo social impulsado por la Organización Internacional del Trabajo, por la Organización de Naciones Unidas. y Está faltando una pata en casi todos los comités de crisis. Y eso después lo vemos cuando se quieren implementar las cosas y la información no llega como tiene que llegar eh, no se pueden aplicar los los protocolos que, que se han definido eh, así que bueno eso es otra cosa que se comprometió el ministerio de salud de impulsar pero bueno hasta ahora la verdad no hay no hay un avance en, en ese sentido eh, bien fernanda no sé si quieres completar con algo sino eh, gracias por estos minutos con radio Kermés. todo no, decir que el le pedimos a la a la población que nos que nos acompañe, que entienda que necesitamos estar bien equipados para poder atenderlos bien, que nos acompañen cuando en distintos momentos de, del año estemos haciendo reclamos por mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, porque hoy se pone de manifiesto claramente que lo que nosotros pedimos es parte del refuerzo de los sistemas de de salud. Y si hay alguien que responde sin estar pensando en lo economista es el sistema público de salud. Entonces, el debate sobre qué salud queremos y cómo queremos el derecho a la salud en Argentina, me parece que es un debate que tenemos que empezar a dar. Muchas gracias, Fernanda. Gracias a vos, Pablo. Que Bien. tengas buen día. Bien. La palabra de Fernanda Boriotti, Secretaria General de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, de FESPROSA. Pasó por Radio Kermés. Periodismo Turno Mañana. PTM. Periodismo Turno Mañana. El primero de la mañana en Radio Kermés 106.1.